s a l u d o señoras s y señores, bienvenidos. Tengo el honor de tener como invitado a un grupo que ha marcado la historia de la música urbana en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Yo me refiero a Abi y Pichi, Triple Seven. b i e n v e n i d o c ó m o están ustedes? Muchas gracias, estamos contentos con lo nuevo y en Victoria. De triunfo en triunfo. Es el nuevo disco de Triple Seven. ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Cómo ustedes han evolucionado? ¿Viene con nuevo sonido, s s con nuevo estilo? Sí, venimos con nuevos estilos,、eh, nueva música, mucha variedad de música. Estamos bien contentos con lo que hemos realizado. ¿Quién? Dime quién contra mí no. El enemigo quiere guerra y sé que Dios anda conmigo. Voy ganando la pelea y quién? Dime quién contra mí no. Hemos luchado, permanecido, no lo hemos quitado. Somos valientes, dedicados a este llamado. En nuestra guita producción, cual hemos grabado. Permanecemos ya. 全然、全てのことを知ってい a 人が、全てのことを知っている人が、全てのこと e 知って en g u e r の a de v i c t o 人 i a てのことを知っている la c a l l e la tierra vivimos repartiendo su historia y こ que d ている c o me のことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っ a いる人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全て p r e n 知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを知っている人が、全てのことを s っている人が、全てのことを知っている人が、 ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la fórmula para permanecer juntos? Fíjate, ya son nueve años que llevamos juntos y desde el comienzo llevamos en mente de que no somos cantantes sino ministros. Y entiendo que eso es algo que nos ha llevado a estar juntos. Seguiremos contra viento y mare, seguiremos de triunfo en triunfo. Damos gracias al Señor por eso. ¿Qué? é t i e e quien contra mí no? El enemigo quiere guerra y se. ごめんなさい、ご 嘘だ。